Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompaña aquí en la playa Wi-Fi, a la sombra del cocotero, Oscar Mulero. Pues buenas lo que toque, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No se lo van a creer, pero esto les la encanta. Un programa más, este ya el 357, que no son pocos, y una manera como otra cualquiera de celebrar el día de la música y cantar en el verano, porque nosotros ya estamos a martes. No os lo vais a creer. Es verdad, es cierto. Hoy es eh, 21 de junio. Algunos nos escucharéis el 23, el 24, en fin, no preocuparse. Hoy el 21 de junio es el Día Europeo de, de la Música y, y nos acompaña aquí en la playa wifi en la isla de Encanta, Óscar Mulero. Óscar, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo a todos. Bienvenido, es tu primera vez aquí. <risa> pues bueno, sí que es mi primera vez en este programa y la verdad es que nada, encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros también. Nosotros también. Hacía tiempo que... Que queríamos que, que vinieras eh, aquí a la era, de encanta. Y, y cuando, cuando salió tu nuevo disco, Great Face eh, to Green, ya vimos el cielo abierto y dijimos: Esta va a ser buena excusa. Esta la nuestra. <risa> esta va a ser buena excusa. A como trincarle se, por aquí. <risa> como se acerque un poco a la costa, <risa> va a flipar. <risa> vamos a echar aquí el, el lazo y, y mira, esta vez lo hemos conseguido, Julito. Ha habido suerte, ha habido suerte por fin. Pues sí, señor. Eh, Oscar Mulero eh, tiene un nuevo trabajo discográfico, se titula Great Face to Green. Y, y se abre con el tema que, que habéis eh, escuchado hace unos segundos Under the Street Lights Es eh, un disco doble, eh, dos eh, álbumes, están realmente bien Muestran pues eh, varias facetas eh, creativas Y también pienso yo que el estado de ánimo tuyo tuyas, sí, ser? sí, sí, sí, tiene bastante que ver sí. Tiene que ver con, con emociones y tiene también que ver con la parte El disco en un principio la idea es hacer dos partes bien, bien diferenciadas y una que es el track este que hemos escuchado ahora es de la parte así más de, más enfocada a la pista de baile, digamos. Y la otra parte del disco pues es, tiene más a, al tema de pues sí, más de escucha, más más melodías, más armónico y un poco más de emociones. Esta parte que hemos escuchado ahora pues es un poco lo más físico, material para quemar en el club y Y, así. y luego cuando pones el disco verde hay que decir que el material más cañero es el disco grey, el disco sí, gris, claro. y luego, luego pues eso va fundiendo hacia hacia verde, como indica el título. Mm. Luego ya después de, de la sudad y de quemar de eliminar toxinas y tal, y, y rebajar un poco los estreses, ya podemos, podemos eh, meditar, eh, pensar, relajarnos, eh, sí. explorar un poco mm, en nuestra. en nuestras emociones y en, en las cosas que, que nos pasan así un poco por dentro. Que quizá para a, a muchos o a algunos eh, les pueda sorprender, dado que mmm, si tú eres eh, eres conocido, sobre todo por tu faceta de, de discos de, de música tecno, uh -huh, vaya. Uh -huh, de, uh -huh. Pues eso, de música bastante bastante cañera, de <risa> música para para el baile, pero pero mira, quizá a algunos a pues, eh, pues eh, les llame la atención alguna de la música que... que hoy vamos a vamos a escuchar aquí en, en la isla de Encanta, pues eh, incluida en este Greyface tu Green. Exacto. Sí, sí, sí. De alguna manera la, la idea que he tenido siempre de álbumes era era un poco esta, no solamente material enfocado a la pista de baile, que es lo que está haciendo, digamos, los últimos, pues, sí, los últimos 10 o 12 años. Que, que es algo que, que tienes más por la mano, pero que de alguna manera te limita más a nivel musical. Y en este sentido, pues el concepto, la idea que tenía yo de álbum, pues es algo de... no ponerme ningún tipo de, de mentas ni de barreras a la hora de centrarme en el estudio a, a hacer esta música, hacer estos temas para el álbum, ¿no? Uh -huh. Entonces, al no tener este tipo de, de barrera ni de limitación a nivel musical, pues han salido de todo. Sobre todo la segunda parte del disco, que es la más de escucha, como decías antes, uh -huh. y que hay tracks que pueden ir a, uf, no sé qué son, que son break beats, que pueden ir a 90 bpm es como, como que hay un poco de todo. Entonces, uh -huh. la verdad es que es algo que me apetecía mucho que, y que ya... Hacía unos años para acá se había convertido, aparte de una evolución musical como, como productor y demás, un poco necesidad a nivel personal también. Así que este es un poco el, el resultado. Pues te ha quedado muy chulo, Óscar, ¿eh? Muchas gracias. Te ha, quedado, te ha quedado muy chulo. A mí por lo menos eh, me, ha, me ha gustado eh, este Grey Face to Green, que iremos eh, comentando, iremos escuchando más, más eh, temas de, de los incluidos en él, pero ya sabéis que siempre que invitamos a, a los náufragos a que se acerquen por aquí, por la isla de Encanta, les pedimos que nos traigan unos temitas. Nobleza obliga lo ha hecho y lo ha hecho un tuya mía un toma y daca un Dale que Dale y Oscar, pues muy gentilmente no solamente se ha traído unos temas sino que Julio te ha puesto el curro hoy en bandeja de plata ¿mucho? hoy no hay problema hoy como falle ya es para pegarme contra la pared sí sí Me está tirado sí. Hay que, hay que reconocerlo, se lo ha currado Oscar Ningún Cosa problema. Que, que te agradecemos La hace más persona, que lo sepas y, y nada, pues vamos a vamos a escuchar esa primera canción seleccionada hoy eh, para todos vosotros, eh, por Oscar Mulero, que nos acompaña en los próximos eh, 50 minutos aquí en La Isla de Encanta Es un tema de David Bowie que se titula Weeping Wall, lo escuchamos y luego Oscar nos comenta con canciones como esta si se explica, si sí, se explica el disco, ¿no? Claro o se sí. explica mejor. Se explica mejor esa, ese The Green, ¿no? esa, ese segundo volumen del nuevo disco de, de Oscar Mulero. Hemos escuchado Whipping Wall, un tema de David Bowie, del David Bowie, no del David Bowie Glam, de Spiders from Mars, no del David Bowie disco de los años 80, sino mm. del que está un poco ahí entre medias, ¿no? Sí, es un poco más primario. El disco es de, del 77 y es del álbum del Low. que como particularidad hacia la gente que estamos ahí un poco en la electrónica es de una serie que se llama Berlin Trilogy en la cual colabora Brian, Brian eno mm. que, que a todos los que estamos ahí en la electrónica como te decía antes pues no sé si hay curioso y tiene pues en concreto este disco el Low en esta cara tiene bastantes temas eh, bueno ambientales por alguna manera pero que no son, son inst instrumentales ¿no? que no tiene ningún tipo de voz ni se oye algo y por ningún lado mm -hmm. que canta maravillosamente como los ángeles <risa> Pero sí que tiene esa connotación un poco de ambient que, pues bueno, se nota un poco la mano de Denon en, en ese sentido. Y que luego la gente que se hace muy bien y muy fan de, de Bowie, pues dicen que es de los discos más experimentales de él y de uh -huh. y de alguna manera los más influyentes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, a mí me parece interesante y me gusta escucharlo mucho y, y, y lo encuentro así cercano y me identifico un poco por, pues, por, el, por el toque un poco de Brian en, un, en el disco y demás. Que soy muy fan de él y bueno. Además acaba de sacar un... Un disco en Warp, que es un sello muy de electrónica y que es, igual, comentar, es que... todo un viaje, es una pasada el disco. ¿Qué te ha parecido? <risa> pues es una auténtica pasada. En el disco colabora un, un, un chico que se llama Jim John Hopkins, creo que es, o Jim Hopkins que, que estuvo este año en el LEF, en, en un festival que hacen de electrónica en, en Asturias. Uh -huh. Y bueno, pues se nota por un lado el toque de juventud de este productor, pero también se nota por pues, el lado más más ambiente no pues nada, con temas muy representativos, pues, pues tipo la... la onda de estos álbumes, como el de música para aeropuertos y demás. Entonces, mm. si eres fan de hoy y eres de electrónica y te gusta Warp, que es un sello y bandera de electrónica, pues... pues es un disco cojonudo, así Pues eh, lo que os comentábamos eh, hace unos minutos. Eh, hoy probablemente a, a algunos, no sé si a muchos, pero a algunos de los que arrimen la oreja al programa y, y, bueno, pues eh, estoy seguro de que se van a sorprender Pues eh, con la selección musical que, que, ha hecho, que ha hecho Oscar, también hay que decir que le, le, le pedimos ¿no? Que, que no nos trajera, no nos traje, no nos trajera tanto de música electrónica orientada al baile como, como otras eh, músicas eh, que han sido importantes eh, para él por los motivos que fueran tanto profesionales como como sentimentales. Aquí, bueno, pues estando Brian detrás y, por supuesto, de B Bowie, a ver si ahora le vamos sí. a hacer de menos. Wow, sí, no, no. Eh, pues eh, es fácil entender que, que, que tenga influencia o que haya tenido una influencia en ti o simplemente que, que te mole porque, bueno, pues eso, eh, te ha tocado, o sea, te tocó vivir, ¿no? Tienes eh, 40 años o por sí, ahí, ¿no? Sí, 41 no ahora el sábado, sí, y, sí, sí. Y, 41 dentro de nada. El 25 sí, este sábado. Me pillara por ahí currando sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues eh, felicidades, felicidades anticipadas, pero... claro. Nos anticipamos a la jugada. Tirón de orejas, sí, sí señor. Bueno, pues eh, hemos escuchado a, al Bowie de Berlín, de la etapa eh, berlinesa, eh, y ahora vamos a escuchar otra de las canciones incluidas en Grey Face eh, to Green, que es el nuevo disco de, de Oscar Mulero. Luego seguiremos eh, comentando con él pues eh, cosas sobre su trabajo como pinchadiscos, como productor, su trabajo en el sello Warm Up. etcétera, etcétera. Y también escucharemos eh, más canciones de las que nos ha traído. Dale, Julito. Esta se llama, espérate un momento, eh, Same Shoes, Different Streets. Eh, same shows, eh, different streets. Es un poco, por lo menos el título de esta canción de Oscar Mulero, eh, sugiere un poco eh, lo que te pasa a ti fin de semana tras fin de semana, ¿no? Es algo parecido esto de las mismas zapas en diferentes calles porque eh, tienes una, una agenda de, de vuelo realmente impresionante, ¿no? Sí, sí que es un poco, sí que podría ser un poco la historia. ¿Tiene más que ver con el hecho de haberme trasladado a otra ciudad a vivir? Mm. Y de un poco, pues bueno, pues de ahí viene la historia. Pero sí, todo lo que se dedica un poco a la música y a hacer actuaciones de fin de semana, pues pues tienes el, el aditivo, como digo yo, de chuparte kilómetros y aviones y horas de aeropuertos y demás. Pero bueno, es parte del trabajo y es, es bonito también. Que entiendo que, claro, esta, esta parte te la, te la comes tú sola. O sea, tú solo, ¿no? Desde hace, no es del todo exacto, desde hace un par de años viajo siempre con una persona. Ah, bueno. Pero porque me he tirado cerca de 15 viajando solo. Entonces he viajado demasiado tiempo solo y ahora me gusta viajar acompañado. Pues que además, o sea, no piensen que va de Madrid a Tomelloso. O sea, no. Que Oscar. Sí, sí, sí. Por pues Japón. Que cuando coge el avión lo coge, no lo coge <risa> para un rato. O sea, sí. que no, tontería la justa. Sí, sí, sí. Y... No, sí que ha habido fines de semana un poco de locura y ahora me viajes así de pasada, de muy la... de, de bastante lejos y. Y se nota, ya tanto a nivel físico, pero es un poco a nivel mental también, que dices, pues, ¿qué estoy haciendo yo? No? Coger un avión, me voy ahora a Taiwán el jueves, <risa> vuelvo el martes, que no sé dónde estoy, y estoy el resto de la semana medio loco, que no consigues coger el sueño. Entonces, con el paso de los años parece que no, dices, bueno, sí, qué guay, el tío coge un avión, pero bueno, va a currar de puta madre, pero no sé, si son dormir, no dormir poco, <risa> coger aviones toda la semana, coches, tenso, en fin. Y 15 años seguidos haciendo un poco eso, es lo que te gusta, y obviamente vives de ello, es tu pasión, porque mi pasión, aparte de ser mi trabajo, Pero llega un momento que después de 15 años haciéndolo, pues, si tienes alguien al lado con quien compartir... Muchísimo mejor. Chorradas y demás, y, y retrasos y demás, y bueno, buenas y malas experiencias, pues, ayuda. Así sí. que desde hace un par de años decidí viajar con alguien, sí. Y te aplaudimos el gusto, ¿verdad, Julito? Pues siempre, siempre mucho mejor eh, viajar con alguien eh, de confianza, eh, sí. que sea bien avenido, y por supuesto, ahí para, eso, para compartir experiencias. Eh, Total, sí, sí, sí. Y eso, y tener buena, buena compañía. Bueno, eh, Oscar, vamos a escuchar otra canción eh, de las que has traído tú en este, en este caso. Me toca entonces, ¿no? Te toca, eh, <risa> <risa> efectivamente. Te toca a ti. Vamos a escuchar eh, Quiet Men eh, de Ultravox. Si Julio la tiene preparada, la tiene. Está a pilla, está a pilla. Pues, no, eh, pues, eh, pues vamos por, eh, con ello. Ultravox, Quiet Men, por cortesía de Oscar Mulero. Pues Quiet Men, de Ultra Boss, sonando aquí en la ha encantado por gentileza de Oscar Mulero, que lo sepas. Sí, señor. <risa> sí, sí, tomad toma nota, majos. Óscar eh, eh, Mulero, Óscar, eh, empezó a. empezaste a pinchar un poco ahí en. Eh, pues a mediados, ¿no? Eh, Finales más de, de los Finales años, de los 80, sí. De los 80. 89, sí, más o menos. Y, me, y me imagino que, que toda esta generación de, de músicos, eh, los del punk y el post-punk, uh -huh. eh, fueron o forman parte de importante no en tu educación sentimental, por así decirlo. Sí, así sentimental de, de... y musical, totalmente, sí, sí, sí, sí. Digamos que son cosas que empecé a escuchar así muy, muy joven y tal. Y que, y que de algún modo hasta hoy, pues forman parte de mis influencias, ¿no? no solamente electrónica y demás, sino que todo lo que ha sido pop y rock y demás es algo que siempre me ha gustado mucho mm. y que eh, me hace ser más más permisivo a la hora de tanto de plantear mi set en un, en un club como de como de hacer mi propia música en el estudio. Mm -hmm. En el caso de Quiet Man de Ultravox, ¿eh, ¿por qué la has traído hoy? Pues bueno, eh, como, como curioso tiene que, obviamente nada más escucharla, pues ves que, que utiliza bastantes sintetizadores, entonces es algo que siempre me ha, ha llama la atención. Y, y bueno, es un disco es, es un disco que... Pertenece a un álbum que se llama Systems of Romance y que fue bastante influyente para gente como Gary Newman, ¿no? que también andaba bastante metido con el tema de síntesis y demás. Y como peculiaridad, pues bueno, el grupo, se, como según dicen, se trasladó hasta Alemania para contar con la producción de Cony Plank, que bueno, pues produjo a gente como Kraftwerk y Kraftwerk para la gente un poco del techno, como mm. nosotros es. Entonces es, es peculiar lo de, lo, de, lo de este disco y lo de esta canción, pues porque, porque para los que somos muy de electrónica, pero también nos gusta el rock, pues está... Un poco ahí medio camino de las dos cosas, y, y como habéis escuchado la canción, tiene bastante de sintes pero bueno, pues también hay guitarras y demás, y tiene un poco tiene un poco ese rollo. Así que bueno, dije, bueno, pues puede estar bien para el que no la conozca, que dudo mucho que haya mucha gente que no conozca Ultravox, pero bueno. Hay que decir que, que empezaste, tú empezaste a pinchar casi casi por casualidad. Eh, un colega tuyo, según tengo entendido, pues eh, marchaba a la mili, Cierto. cierto. Te parabas eh, sí. por el garito, el jefe dijo ponte ahí, no, no te millas. <risa> a ver chaval, <risa> a, ver, a ver si me apañas el desagüe. Que se nos queda aquí esto sin música. <risa> Eras un mozo y empezaste pinchando pues eh, pop. Sí, sí, sí, sí, música pop, sí, sí, pues cosas como ABC y, bueno, había un poco de todo, algo de música, pero bueno, sí, sí, pero básicamente es lo que empecé, lo que empecé pinchando, sí, sí. ¿Y cuándo notas que aquello está empezando a, a cogerte y a engancharte y que aquello...? Pues, ya, ya, ya, no sé, el, el caso es que en un principio fue un poco accidental y fue por cubrir la baja de este chaval que se marchaba a la mili, Y, y un poco porque ya andaba loco detrás de una moto que quería comprar. Entonces compartía curro por la noche poniendo los discos y por la mañana currando. Que recuerdo que, que trabajaba en un taller de coches. Uh -huh. Entonces estaba loco por comprar esa moto. Y yo iba ganando el dinero para comprar la moto apenas sin dormir y compaginando los dos curros. Pero me iba dando cuenta poco a poco que eso me iba, me iba molando el rollo de poner la música. Aparte tuve la suerte de influencia en mi casa que mi padre se dedicó a la música. Él fue batería de un grupo, también estuvo poniendo discos y demás. Entonces de alguna manera el tema de la música estaba presente. Y esto fue un poco pff, trampolín para decir venga. esto me gusta, aparte de tal. Al principio era un poco de diversión, y cuando ves que va funcionando, y, a y después de ir yendo en unos clubs así más emblemáticos de Madrid, de uno a otro, y, y ver que te va que te va funcionando y que te guste y demás, llega un momento en el que dices, muestra, igual me lo puedo tomar en serio. Y, y hasta vivir de ello. Parecía que sí. <risa> sí. Al final ha terminado que sí. ¿no? Ha terminado siendo... Ha, terminado siendo ha parecido que sí. Una suerte, ¿no? Y nosotros mucha envidia, pues nosotros todavía estamos en la, en la etapa esa, ¿no? Primigenia, de ir a pinchar... <risa> algún sitio? A nuestra edad. Joder. A nuestra edad, con la que nos cae todavía. Bueno, tío, que importa divertirse? Sí, día sí, día? No, nosotros divertirnos eh, dando tormento, eso sí se lo digo. Al personal. Atormentando, pero sí, sí, nos lo pasamos bien. Aún no hemos tenido ese chip de podernos ganar la vida pinchando, pero oye, que no lo, no decimos que no, ¿no? No, hombre, a mí es una de las cosas que más me molesté. Yo durante una temporada también me dedicaba eso los fines de semana y la verdad es que es algo que si te gusta… Mmm, Hay pocas, cosas me, hay pocas cosas mejores, ¿no? O sea, si, si te mola realmente escuchar música y ponerla para claro, que la peña sí, si, sí, sí. pase el rato y um, se divierta y esté ahí pues mola, mola mola mucho lo que pasa, que claro, es que es un, <risa> un que camino, es un camino no, bien largo. Es eso, un, ¿no? un no, camino arduo largo. como dicen por ahí. Sí, no, hoy en día, que lo hablábamos antes, que, que hoy en día hay mucha más oportunidad para todo el mundo, pero también somos muchísimos más, entonces hay mucha más competencia que antes... Pff, ¿A ¿qué te dedicas? Cuando empezaba, me acuerdo que empezaba pues pues nada me dedico a poner discos y demás pero ¿qué dices? si te vas estar no de sé dónde a poner discos pero <risa> <risa> hoy en día es un poco más común y más tal entonces como que están no diría mejor visto pero sí como es más normal que te dediques a y hmm. que seas música, de la música electrónica pues sí que hay más competencia y somos un montón y, y sí tampoco es fácil o sea que hay que Trabajando ahí. pero bueno yo no desesperaría chicos no no, no sí no, de eso, no, eso, no no es una cuestión de desesperar eso no es una cuestión de desesperar la competencia también es ardua. No, no, y que y, so, y lo más importante que hay público todavía con criterio sí pues, o sea, que ven claramente que, claramente dónde hay y dónde no hay no hay nada que sacar bueno, qué, bueno, qué bueno vamos a escuchar más canciones eh, ahora nos vamos eh, nos vamos al al disco al disco dos, a, a The Green Julio, eh, lo tienes. Es la es el primer tema. Se titula Letters from Madrid y suena de esta manera. Thank you. Bueno, estamos escuchando ahora de eh, Green, el segundo CD incluido en el nuevo disco de Óscar Mulero, que por cierto, eh, esto es el primer disco a tu nombre. Sí. El primer sí, álbum a tu sí, nombre. Sí, sí, sí, sí. que es cierto. También. Sí que es cierto. Sí que ha habido un par de, de, de álbumes que firmabas con otro nombre, como Trolley Root, que Rook. va más orientado al tecno así melódico de Detroit y demás. Pero sí, firmabas por mí es, es el primer trabajo largo. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Te tocaba, sí señor. Sí. Y, y esta canción eh, se titula eh, Letters eh, from Madrid, cartas eh, desde Madrid, ¿no? Que, bueno, pues no sé si tiene un poco que ver con lo que estábamos eh, comentando ahora mientras sonaba eso de que, pues eh, como tú ahora eh, ya no vives en, en la ciudad, pues hmm. ahora te toca recibir cartas, ¿no? Desde Exacto, desde sí, sí, sí, sí. Es una, alguna manera de representar un poco pues bueno, las cosas que echas de menos de, de la ciudad donde estabas antes y, y bueno. Como más, como más old school porque son cartas, ¿no? me lo imaginaba más como cartas de puño y letra y, y de papel. <risa> Entonces tienen por su lado sí connotación emocional y demás, pero sí, un poco eso, el tema de, de echar de menos la ciudad y la, o la gente a la que quieres y, y, y bueno, pues con el cambio de ciudad, pues que pues que te acuerdas un poco de ellos. Uh -huh. Los tienes muy a mano porque vendían en un avión estás en 45 minutos y estoy aquí otra vez, pero sí. Pero sí, me parece buena idea para el título, sí. Como tiene bastante connotación así emocional la canción y demás, por el tema de las armonías y tal, pues me ha buena idea. Pues eh, así suena, en lo nuevo de, de Oscar Mulero. Tiene vídeo y es muy chulo. ¿Tiene? Ah, pues este no lo he visto yo. <risa> ¿No? Tiene vídeo, vamos sí, sí, he visto sí. uno Sí, sí, el vídeo está bastante, es, es bastante chulo, sí, sí, sí. Es de, de una gente que se llama Proletari Kratz, que son de Barcelona, y la verdad es que los tíos son una pasada como curran ocurra. La idea en un principio cuando entramos en contacto con ellos era lo que yo le proponía un poco, porque bueno, al no ser... es una música un poco más musical y que, y que da más de sí a la hora de contar una historia, pues me idea que tuviera un poco un script, un poco un guión, que tuviera el, el toque este cinematográfico. Uh -huh. Y la verdad es que el videoclip pues tiene un poco esa onda y, y refleja así un poco el tema del título y demás, y el traslado de un sitio a otro y nada, el vídeo es chulo, si el que no lo haya visto lo puede, le puede gustar, sí. Uh -huh. Es curioso. Son eh, estos eh, ejemplos como como este, pues eh, vienen a demostrar que, que ah, contra lo que muchos eh, puedan pensar, pues eh, a través de la música electrónica, de música, de música instrumental, eh, en, su, en su mayor parte, no, eh, se puede llegar a tocar según qué, qué figuras y por supuesto se pueden expresar eh, un montón, un montón de, de cosas y llegar a, a rincones eh, igual que con una canción pop de, de tres minutos, que no sé si Desde tu opinión, ¿no? Que estás, eh, que estás desde luego en el, en el ajo día a día. No sé si, si percibes que, que los eh, prejuicios, si es que los había, eh, con respecto a este a este género, se han ido diluyendo, siguen estando ahí o, o, o nunca han existido, vaya. No, sí que han existido, pero desde luego, como bien como bien dices, se han ido diluyendo y es y es como el trabajar en la música electrónica y, y Y, o, ...o dedicarte a poner música y darte la, vuel la vuelta al mundo poniendo música... ...es algo que, estaba como, que es como bastante normal... ...que hoy en día la gente no lo ve como algo como algo muy raro... ...sí que hace a lo mejor hace 10 o 15 o 20 años era un poco más más extraño... ...pero no cabe duda que la música electrónica... Uf, solo hay que poner la televisión y mucha publicidad... ...y muchos anuncios y mucho de tal está está hecho con música electrónica... ...o sea que, que en ese sentido yo pienso que está muy que es muy de actualidad... ...y muy muy, muy común a día de hoy... De ...lo cual me alegro mucho, sí. Pero porque yo creo que sobre todo en la música electrónica... ...en lo que es la tele... Da un punto muy moderno, no da un punto muy sí, tecnológico y, y como ahora muchas veces las marcas y tal tienden a, lo, a la actualidad, a, a lo novedoso, yo creo que es un referente para ellos a la hora de plantearse una, una cuña publicitaria. ¿no? Totalmente, sí, sí sí, sí que lo es. es el, yo creo que es por donde engancha ahí un poco. Sí, de acuerdo. ¿Podemos otra, Óscar? Eh, Pues venga, vamos para allá. Julio. Yo la tengo que controlar. Esto está chupado. Me tengo allá <ríe> <al> dedillo. <ríe> está chupado. Pues entonces vamos a por ella. Se titula Portrait y es una canción de un artista llamado UV Pop. Bueno, pues estamos escuchando Portrait de V-Pop, una de las canciones que hoy nos ha traído aquí a la isla de Encanta, Oscar Molero. Oscar, cuéntanos, porque esto para para mí, desde luego, es un descubrimiento y supongo que para Julio también, ¿no? Estoy cuarto de lo mismo. También es una primera. Pregunta de examen esta, ¿no? Pues te, bueno. ¿Quién se te <risa> Pues el tipo se llama, en concreto se llama John K. White y el nombre V-Pop viene, bueno... Las las siglas U es ultra ultraviolet, pop, que es bastante a pesar. Lo escuchas, es como muy tal, pero sí, el nombre es bastante chocante. Y es del, del primer álbum, que es de 1983. El álbum se llama No Sounds Tomorrow. Y como otras bandas de los 80, que hubo una explosión brutal de, a nivel musical y salieron bandas a patadas, pues como otras tantas de los 80 pasaron un poco, es una banda memorable y con muy buenas canciones, pero pasaron un poco desapercibidas. Uh -huh. y que hoy en día pues a un poco colectores y los que somos ahí, fans de este tipo de sonido de, de esa época pues en concreto este disco y la mayoría de, la, de los discos de este, de, este, de este tipo pues son muy buscados y, y muy caros además de segunda mano ¿Nunca se reeditaron ni nada pues no, no, no, no, claro. que va en absoluto, en absoluto, en absoluto Todo lo que hay de este material es pues pocas copias que se hicieron en aquel día y es material que es segunda mano y el que lo quiere lo tiene que buscar y pero bueno gracias a internet que es una de las cosas buenas que tiene que a nivel de información y de poder localizar cosas pues es, es, es fácil. dar con ello, hacerte con ello pagar lo que lo que pide. Lo más la mosca ya es otro cantar porque hay cada, hay cada flipado por entender. <risa> Joder. sí, dice, hombre, sí. la Giralda no me la venda. Sí, no, es, es, es curioso porque son cosas que, que hasta qué punto dices, y el valor sentimental que tiene, que en mi caso, por ejemplo, es una de mis debilidades, es una canción a la que tengo mucho cariño, mucho muy tal, pero pues bueno, pues este disco sí que lo he visto la última vez que he hecho un vistazo, pues creo que hay alguien, no sé si en Estados Unidos o no sé dónde en Europa que pide cerca de 200 y pico dólares por él. Por el álbum, ¿no? Joder. Pero bueno, entonces... Bueno, para darse un capricho algún día. Sí, sí, sí. ¿Tú Pero es... bueno, es como todo. Tú eh, sigues, por lo que veo, sigues eso, comprando comprando música de todo de todo pelaje, de todo tipo, de toda <ríe> condición, pelaje, sí. ¿no? ¿En todos los soportes, formatos o ya es alguno que no. has cerrado? No, no, no, no, no en todos los formatos. quiero decir, CDs es algo que no compro para casa porque ya está el, el, el soporte digital. Entonces, uh -huh. lo que sí que sigo comprando ya a nivel de coleccionismo, pues es... es... es en vinilo. vinilo y sobre todo mucho pop y mucho rock sí mm -hmm. mucho mucho mucho sí muy bien Oscar pues sí. eh, vamos a escuchar otra de las canciones de tu nuevo disco venga la tenemos también ya preparada no Julius está cogida bueno pues esta es también de The Green del disco verde y, y mola mola un montón se titula The Darker Days Thank you. Pues así suena The Darker Days, otra de las canciones incluidas en el nuevo álbum, nuevo trabajo, nuevo disco de Óscar Molero, que hoy está aquí con nosotros en la isla de Encanta. Óscar, eh, la verdad es que eh, poco a poco, pues, eh, si, si conversando contigo, ¿no?, pues pues es más sencillo, ¿no?, encontrar, pues, eh, los claves las claves o la, los leitmotiv, ¿no?, que que hay eh, o que pueda haber detrás de, de cada canción. Uh -huh. el no, Ejemplo claro ha sido lo de Letters eh, from Madrid o lo que nos ha explicado a propósito de Same Shoes, Different Streets. Esta, esto de Darker Days es un poco más eh, <risa> íntimo, me imagino. ¿no? Sí. A lo mejor quizá mejor no menea yo. <risa> no, no hay problema con eso. No, no, no es que no tiene así el más sentido íntimo, pero sí que un poco... lo relaciono un poco por pues bueno por cómo suena la canción en la, en la parte media porque al principio es como que tampoco giro la, mm. la progresión de la canción es así un poco particular pero sí que de alguna manera pues lo relaciono pues con los días un poco más grises y más más oscuros ¿no? mm -hmm. Entonces, sí, sí es, es cierto lo que dices que eh, al principio eh, parece que la canción va a ir hacia un sitio sí, y luego te sí. lleva luego te lleva a otro es cierto sí luego un poco por darle ese sentido la canción acaba un poco con lo, con, con lo del principio no Pero sí que es cierto que en un principio cuando escuchas la canción esto va a ir por aquí, pero después hay un cambio y dices, wow, mm. ¿qué ha pasado? ¿no? Me imagino que este tipo de. Este tipo de, de trucos, de, de juegos, de. Bueno, pues. De estrategias sí. son el pan nuestro de cada día en una sesión, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. O sea que ahí es donde ya sí que te lo pasas teta. <risa> sí. Sí, es curioso, porque estas son cosas que. a veces que me pregunta ¿cómo te lo pasas mejor eh, haciendo música en el estudio o produciendo tu música o, o poniendo música en los clubs o, o haciendo tu, ses tu sesión de día? Pues bueno, son cosas distintas, pero sí que es cierto que son que tienen que tienen matices muy muy distintos quiere decir, cuando estás haciendo componiendo algo en tu estudio, en mi caso es música electrónica, pero el que lo haga pues de alguna manera tienes que imaginarte cómo va a funcionar eso en una pista de baile o en un club o en un escenario cuando lo toques y es una canción de pop o rock o lo que sea Y sí que es cierto que, que en el caso de los DJs, en nuestro caso, cuando estamos en, en una actuación o estamos poniendo música, si hay algo que no funciona, quiere decir que en dos o tres canciones puedes dar la vuelta y tirar por otro lado. Que es un poco que el factor sorpresa eh, tiene más presencia, digamos. Cuando compones música cuando haces música en el estudio, has de imaginarte cómo va a funcionar eso. A las, eh, cuando lo pongan en un club o cuando lo representes en en, en en fin. Entonces, son matices distintos y, y sí que se tratan de distinta manera y en ese sentido... El, el hacer una sesión de DJ pues te permite ser un poco más más elástico en ese sentido uh -huh. y si hay algo que no está funcionando del todo muy bien rápidamente puedes un poco tratar de dar la vuelta a e ir por otro sitio y demás sí sí sí menuda papeleta eh tiene que ser eso de tener a miles ahí pues de fiesta no y bailando y escuchando tu música y, y que en un momento dado por lo que sea no des no pulses la tecla adecuada sabes no des en un momento dado con con ese Pase. Con ese paso ¿no? eh, para, para continuar con la sesión y ver que aquello que no sé, a lo mejor a ti nunca te ha pasado, o te ha pasado sí, pocas sí, veces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, a todo el mundo digas, pasa, así. ¿Qué ha pasado ¿Qué aquí? ¿Qué pasa? ¿no? <risa> ¿Esto no está? ¿Quién está... ha tirado la bomba fetida, claro. chavales? Decídmelo. <risa> no le está crujo? funcionando, claro claro, que ocurre. Y muchas veces vas con un planteamiento, con una, con una idea, e incluso a mí en mi caso, y la mayoría de nosotros nos suele gustar pues, llegar media hora o una hora antes y, y un poco tratar de imaginarte y mm. de... de ver cómo está un poco el, el ambiente, cómo está el vibe, para luego hacer las cosas tú, pues pues incluso así hay veces que pues que te, te equivocas. no Ya no te digo la selección de temas, pero sí un poco en, el, en la secuencia de cómo van a ir ordenados uno detrás de otro. Pues ahora me va creo que va a funcionar bien esto. Y dices, ostras, pues no ha funcionado. <risa> <risa> pero, pero sí, ocurre, a mí me ocurre y le ocurre a todo el mundo, por supuesto. Uh -huh. Y hay otras veces que a lo mejor para ti te vas medio diciendo bufo y no ha estado la cosa muy allá y hay gente que dice, ha estado genial. Y yeah, han flipado, claro. Sí. A mí en, en mi caso me cuesta ser bastante, me cuesta mucho ser objetivo. Yo pienso que no, uno no puede ser 100% objetivo de su propia música y de sus propias cosas. ¿no? Seguramente Porque no. Porque se vive completamente distinto de cómo lo ves tú por dentro a cómo es lo por fuera. Es pura subjetividad. Total. Adjunto, claro. Para mí va mal, ¿eh? No, claro. <risa> Cuando el también ocurre. Pero sí, sí, sí, que es así como funciona. Bueno, vamos a escuchar más canciones, porque me imagino que ya tenemos ahí la manija, ¿no? la manecilla, el reloj, tiki, tiki, tiki. A siete minutos estamos al final. Cuenta atrás, cuenta Bien, atrás. Pues vamos a escuchar eh, a <risa> Joy Division sí, y luego nos vamos eh, nos vamos a despedir de, de Oscar eh, mientras escuchamos eh, Grey Fades to Green, que es el tema que da título a su nuevo disco. Vamos con Joy Division primero, Julito. Vamos allá. Dale. Siempre, siempre nos pasa lo mismo. Estamos como Ortega Cano en la boda, tan agustito gustito, y, y se nos echa el tiempo encima. Entonces, Óscar, eh, comentando brevemente este Heart and Soul de, de Joy Division. Y... Vale, pues brevemente, nada, es de 1980 y es de, del Closer, que es el segundo y último disco de, de estudio de Joy Division, porque a partir de aquí, bueno, pues pues pues con la desaparición de Ian Curtis, ¿no? Como... como cantante y vocalista, a partir de aquí pues se sacaron, se sacaron algún que otro recopilatorio, pero bueno, pues mm. la banda se disuelve, no hay más video ni division y bueno. Para mí, a pesar de ser, de ser un, un álbum que no tiene tanto hit como el primero, como era No Pleasures, mm. pues me parece que es el más el más depurado y, el, y es, es mi favorito de alguna manera, es un poco más lento y más tal, pero pero más depurado y más maduro de alguna manera, mm -hmm. mi debilidad vaya. Yo una debilidad <risa> sí sí que lo es y un grupo desde luego que ha marcado pues desde luego a tu generación y a muchas venideras es eh, impresionante el, el influjo que sigue teniendo que sigue teniendo eh, la banda de Manchester bueno Óscar mmm, ha sido un placer que bien te he pasado <risa> yo también ¿eh? un placer también para mí muy hemos bien, estado hemos estado muy contentos muy a gusto y la verdad es que eh, te agradecemos que, que nos hayas traído estas estas canciones y y que las hayas acompañado de esto, de todos tus comentarios y por supuesto de todas las cosas que nos has contado sobre tu nuevo disco que esperamos, pues eso que que, que siga motivando a los programadores de, de todo el planeta y que te sigan te sigan llamando para, para trabajar en todo el mundo así que nada bueno muchas gracias gracias a vosotros un muchas placer, gracias un placer muchas gracias. de verdad y no sé Julio ya lo que tú nos digas trunco. Pues tenemos ahí un temita funcionando de fondo, ¿no te lo vas a creer? Sí, sí, lo estoy ahí escuchando de fonduki, pues nos vamos a despedir precisamente con Great Face eh, to Green, eh, otra de las, eh, otro de los temas, otra de las canciones incluidas en el nuevo disco de, de Oscar Molero. Óscar. Un saludo, muchísimas gracias. Saludo en, a todos. Nos vemos en la próxima. <risas> Hecho. Jóvenes, os dejamos hasta la semana que viene. Ser buenos, donde si sin infieles